La saludamos, Sabrina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, un gusto saludarte. Yara Candia y Abner Lobos, aquí en el Encuentro de Viedma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Nosotros en un día muy especial, siempre nos emociona mucho cuando nos encontramos ¿no? en el calendario con estas fechas tan importantes y eh, que tanto tienen que ver con, con nuestro compromiso ¿no? de vivir en un país con una democracia digna, con con el respeto a los derechos humanos, todavía, y todavía con este saldo que nos está quedando, eh, que viene desde la última dictadura militar. Eh, Sabrina, eh, me imagino, para vos también un día muy especial este de hoy, ¿no? Sí, es un día que, bueno, nosotros, yo estoy ahora en Rosario, integro la filial de Rosario, de Buenas de Plaza de Mayo, y bueno, como acá en Rosario, como en todas las filiales y en todos los nuevos de red de la Argentina y de... de lugares del mundo que también se suman a esta búsqueda. Bueno, es un día muy especial porque, bueno, nosotros, nosotras acá en la Argentina, eh, tenemos eh, integrado al calendario escolar, es el Día Nacional por el Derecho a la Identidad, y en ese sentido es que Abuelas, que que también eh ha forjado un trabajo eh mancomunado con con la, con la escuela, con los y las docentes, que que siempre vienen trabajando este tema, este tema que hoy pareciera que siempre hubiera estado el tema del derecho a la identidad, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, es el resultado de una lucha de más de 40 años de un organismo de derechos humanos, de 12 mujeres, que, que allá por el 77, precisamente por eh, la, la fecha de donde, o sea, fijada para conmemorar Ese, ese inicio de, de las abuelas es el 22 de octubre, por eso es el Día Nacional por el Derecho a la Identidad. Allá por el 77, cuando las madres estaban eh, reunidas en la Plaza de Mayo y ante la orden de no convocarse, ¿no? de no detenerse, de circular, comenzaron a rondar alrededor del monumento de la Plaza de Mayo y se fueron identificando, reconociendo a aquellas, a aquellas madres Además de tener sus hijos y hijas desaparecidos, también tenían a sus nietos nietas. y nietas. Y bueno, así arranca esa, esa ronda que hasta el día de hoy eh, sigue en movimiento. Y bueno, un poco de esta conmemoración en este Día Nacional por el Derecho a la Identidad, que, que por suerte, como decías vos, esta democracia que todos tenemos, todos y todas tenemos que defender, está en el calendario escolar. Entonces, las abuelas... Eh, y todo el equipo que laburan abuelas, eh, que la verdad es que son personas muy, muy, además de amorosas, muy comprometidas, muy creativas y, y, y muy profesionales, eh, van lanzando eh, estas propuestas que, que, bueno, que son fácilmente eh, utilizables, aprovechables, Que, como esta que es eh, Flores de Identidad, ¿no? Claro. Como escuchaba que la compañera estaba contando, que muy bien la explicó. <risa> bueno, la explicaste, bárbaro. <risa> ¡Qué bueno! <risa> ¡Qué que Porque, claro, es tan amplia que a veces también es, es complejo. Porque la gente dice, pero qué tengo, que hacer? ¿qué tengo que hacer? Bueno, es una campaña como casi todas las abuelas que, que son de espíritu amplio y que tienen esa esa facilidad de, de poder sentirse adentro, ¿no?, de poder, eh, bueno, decir, bueno, construyo una flor de la manera que pueda, con los recursos, los instrumentos que tengo a mano, y bueno, también hoy es un día de recordación de, de, de ese derecho que, que, bueno, que parece que siempre estuvo, pero el derecho de los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, al, al, ese derecho a la identidad fue el resultado de una conquista, ¿no?, de, claro, de pues. que, no sé si todos saben, o sea, yo me imagino que ustedes lo habrán contado, que, bueno, le contamos a la audiencia que eh, los artículos 7, 8 y 11, que eh, adentro de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, de todos los niños del mundo, son conocidos como los derechos argentinos, los artículos argentinos, ¿Por qué? porque precisamente fue el resultado de la lucha de las abuelas para que se incluya el derecho a la identidad como uno de los derechos para todos y todas las niñas y niños del mundo y los adolescentes, ¿no? Entonces, es algo muy importante, digamos, esto, ¿no? Seguro, sí, sí. seguro, seguro. Totalmente. Eh, Sabrina, eh, contanos un poquito, estás buscando a tu hermano, ¿no? Sí, yo, yo soy una nieta restituida en el, en el 2008, eh, me restituí mi identidad eh, en el marco, digamos, yo te, siempre supe que era adoptada de mi familia bulino uh -huh. y bueno, un día de resol, de resolví hacerme el ADN Eh, y justo ese ese yo llamé abuela acá Rosario eh un miércoles y el domingo me llegó una citación de la justicia paranaense para presentarme precisamente a hacerme una extracción de sangre así que bueno yo fui volando a Paraná porque eh, la causa estaba radicada ahí uh -huh. y ahí me, o sea tomé conocimiento de lo que es parte de, de mi historia que es que bueno soy hija biológica de Raquel Negro y Tulio Valenzuela dos militantes montoneros Eh, desaparecidos en la última dictadura cívico-militar, que fueron secuestrados en Mar del Plata en enero del 78. Mi mamá estaba embarazada de mellizos, de seis o siete meses de embarazo, y estaba también con ellos mi hermanito Seba de un año y medio. Eh, bueno, eh, ellos son trasladados a un centro clandestin clandestino de detención que se conoce como la Quinta de Funes, uh -huh. y eh, a mi hermano logran que lo devuelvan con mis abuelos maternos, con mi familia negro, de Santa Fe. Eh, allí a Tucho, a mi papá, eh, lo envían eh, los militares en un plan macabro de, que se conoce como la Operación México, que está también re narrada en el libro de Bonazo, Recuerdo de la Muerte. Uh -huh. Después, un poco más acá, Dielsa lo retoma en un libro que se llama Tucho, lo irrevocable de la pasión. Hay varias películas. Puedo recomendar una a ahora ver. que se va a, a estar pasando la semana que viene. Creo que va a estar el link abierto. Esto, si querés, yo te paso bien. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es un, docu es un documental que está muy bien realizado, que nosotros como familia militantes estamos, estamos muy contentos, que se llama Tres Cosas Básicas, que uh -huh. lo realizó un compañero, un realizador, junto con el, eh, el, el director, se llama eh, Francisco Matías Molinas, Y el guionista, el co-guionista fue Andrés Ávegar, entonces es un documental que reconstruye lo que fue la Operación México y a través de la documentación de, los, de las cartas, Está muy bien hecho y se va a estar proyectando en el Festival Latinoamericano de Video de Rosario. Creo que es este viernes no, el otro. Uh -huh. Entonces, bueno, va a estar abierto para, para el público. Se en, va a poder ver. La, bueno, la, sí, hay sí. un link. Sí. Bueno, la sí. cuestión que yo ahí me, me, me encuentro con esta historia de, de, de, de saber que soy hija, el resultado del ADN, por supuesto, arrojó que era el 99,999%, hija de Tucho uh -huh. y de Raquel. Y así que eh, Raquel había dado luz a Mellizos, ¿no? Uh -huh. y que bueno, ahí yo enseguida me, me sumo a la búsqueda de abuelas y, y, y en, ese, en ese territorio hay una participación muy fuerte de hijos Paraná en, uh -huh. en Paraná, entonces también con mis compañeros y hermanos de lucha de Paraná comenzamos a, a, a desandar la impunidad y la construcción de discursos en torno a que el mes se había nacido muerto o que, bueno, todo lo que tiene que ver con el pacto de silencio y de la complicidad no solo o sea, de la participación militar, sino también de la participación y responsabilidad de los médicos civiles. Así que, bueno, hubo dos instancias, una que fue el juicio eh, hospital militar en 2011, que ahí se juzgó a la parte militar de nuestra sustitución de identidades, y en el 2018 tuvimos la suerte de llegar a la otra instancia judicial que se conoce como eh, la causa del IPP, que ahí donde se juzgó la responsabilidad De la otra clínica, porque no, a mi mamá Raquel la llevan a dar a luz al Hospital Militar de Paraná, uh -huh. y ahí eh, ese día se internaba, bueno, da luz a mellizos, y, lo, y luego los, me, los médicos militares nos derivan al IPP, al Instituto Privado de Pediatría, donde lo manejaba, lo maneja todavía hoy dos médicos, pero en ese momento eran cuatro, eh médicos de mucha jerarquía, médicos civiles, ¿no? por uh -huh. decirse, bueno gente eh, muy acomodada, gente de mucha trayectoria, también en una, una clínica que tenía cierta, o sea bastante tecnología uh -huh. en la región. Entonces en ese juicio se pudo comprobar que el mellizo nació con vida, que el mellizo tenía buen estado de salud, que las enfermeras pudieron reconstruir Que, que pasó por esa clínica, que lo atendieron, que, que, y que fue dado de alta junto conmigo el 27 de marzo del 78. Uh -huh. A mí los militares me dejan abandonada en el hogar del huérfano de Rosario, o sea, hay alrededor de 200 kilómetros entre Paraná y Rosario, bueno, me dejan abandonada una madrugada ahí en la puerta del hogar del huérfano, entonces yo ingreso en el circuito de adopciones y a mí me adopta mi, mi familia Agulino. Uh -huh. eh, y del Meji se... Eh, se pierde todo rastro. Ajá. Así que un poco esa es la historia. Nosotros claro. pudimos, por la suerte que pudimos reconstruir casi todo el recorrido del secuestro de, tu, de Tucho, de, no, de mis viejos, uh -huh. de nuestros viejos, de, tu, de Tucho y de Raquel, dos, el 2 de enero de 78 a Mar del Plata, y, el, y, y en nuestro nacimiento en el, en el Hospital Militar de Paraná, eh, la posterior derivación a la clínica privada, Y por último, eh, el, el, dado, el dado de alta, digamos, ¿no? Nosotros de ahí salimos vivitos y coleando. A mí yo me entrevisté con esos médicos. Me entrevisté antes de iniciarles la citación eh, la indagatoria. Uh -huh. sí. Nosotros de ellos eran testigos de la causa. Yo claro. me entrevisté varias veces con esos médicos y de uno de ellos, el jefe, me dijo tu hermanito de acá salió vivito y coleando. Uh -huh. O sea, a ese nivel sí. tenemos que, eh, digamos, soportar, digamos... Eh, la impunidad y la respuesta. O sea, hay que saber estos pactos de silencio y esta sí. trama burocrática médica que sostiene también estas apropiaciones, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, tal cual. Está. Sabrina, entonces hasta ahora vos eh, no tenés más datos que esos de, de tu hermano? Sí, nosotros hasta el momento eh, hemos, <ríe> por eso te digo, esas dos, esas dos causas, también son el resultado de una lucha colectiva muy, claro, muy, muy es, grande. Nos imaginamos, sí, sí. sí. sí y, y esos resultados, digamos, que estén en una sentencia, el, el derecho es productor de verdad, y que esté en una sentencia el hecho de que eh, los médicos eh, saben que ellos están con, una, están con sus condenas, aún todavía no firmes, porque también <ríe> tenemos que decir que, que la justicia es lenta para cuando tienen que juzgar a los a los poderosos, ¿no? Entonces, todavía los médicos del IPP, con todo lo que implicó poder reconstruir eh, en el camino jurídico, ¿no? Eh, esta, que la reconstrucción fue hecha con, con, de manera probatoria para estos dos juicios y poder tener las dos sentencias y poder saber decir que la, la sentencia misma dice que el Messi, dice el juez López Arango en la sentencia a, a los médicos del IPP, dice, el Messi debió haber estado... Eh, porque hay una, hay una diferencia de días, en, en, en nuestro caso, en donde yo ingreso al IPP el 4 de marzo y el mechi entra el 10 de marzo, uh -huh. según una, una prueba muy importante que es el libro de ingresos y egresos. Y, y esos seis días siempre es una línea de investigación muy interesante que para nosotros la, la tironeamos para todos lados para ver qué, qué fueron esos seis días que nos diferencian, ¿no? Si, si ya se lo habían dado a un matrimonio y por algún problema de salud regresa al IPP, Bueno, hay varias líneas de hipótesis que nosotros fuimos elaborando y que el juez en la sentencia retoma y que dice que eso salía de diferencia, el Messi debía haber estado internado en otra institución que queda a la vuelta del IPP, en la misma manzana, y que ese lugar que era de un efector público, el jefe de la maternidad era el mismo doctor Torrealday, que era el mismo doctor que era el jefe de la clínica privada, digamos. Esto claro. eh como... Eh, Era todo un ciclo, estaba todo conectado, todos eran, todos eran Claro, entonces, digamos, por eso fue tan importante los juicios. Y vos preguntás, bueno, esto es lo que ustedes saben. Y sí, es un montón lo que sabemos. Hay sí, claro. otros Totalmente. casos de hermanos o hermanas o familias o abuelas que buscan, que a lo mejor ni siquiera saben la fecha en que la, ma la mujer digamos, luz, digamos. ¿no? Cual, o sea, en uh -huh. estos casos de las embarazadas. Entonces nosotros pudimos reconstruir todo, pero hay un pacto de silencio que se sostiene aún y que a nosotros nos lleva a pensar que el mesizo es un botín de guerra que, que a, a mi mamá Raquel la han eh, cuidado en algún sentido, la han llevado a, mientras estuvo secuestrada, detenida ilegalmente en la quinta de Funes, y, des, eh, y después eh, en la escuela Mañasco, la, que es una escuela que también eh, está en el centro de Rosario prácticamente, y que el director de la escuela cedió el espacio durante el receso escolar para que también hay función el centro clandestino de detención donde, donde estuvieron los compañeros de mi mamá junto con mi mamá ahí. te uh -huh. quiero decir, para pensar las tramas, eh, cuando uno dice una dictadura psíquico-militar está hablando de estas cuestiones, claro, ¿no? De claro. entramado que hizo posible. Entonces... Eh... A, mi, a Raquel la, la han llevado a hacer los controles, la han, han tenido cierta, eh, cierto cuidado con ese embarazo que concretamente no la han cuidado a ella en su vida, porque si no nos encontraría desaparecida. El que estaban cuidando, nosotros sostenemos, es a este mellizo, uh -huh. porque era el varón, por esta lógica castrense, claro, acercar sí. del apellido, eh, porque mi vieja era rubia, probablemente mi hermano haya sido rubio, de hecho los testimonios dicen que mi hermano era rubio, entonces... Uh -huh. Hay toda una situación de, de, de características que tienen que ver con, con las propias lógicas del plan sistemático de apropiación de menores que nosotros nos lleva a pensar que eh, tanto cuidado para no quedarse con nada, porque a mí me dejan abandonada en una institución pública, como que me sacan de encima, pero bueno, tanto cuidado es porque con algo se han quedado ellos. Claro. Es lo que sí, nosotros sí. decimos. Bueno, las abuelas dicen, nos han enseñado a pensar en eso de que bueno, también no se puede eh concebir eh amor cuando hay una mentira no entonces sabemos dónde está el Messi no sabemos claro. pero bueno un poco le conté un poco la historia no, diez años de mi vida buenísimo <risa> y te y te agradeces con la claridad y con la fuerza que claro. lo haces la, la verdad eh es envidiable y y ahora Sabrina a sumarnos a esta campaña Florece identidad que aporta a eso justamente no a despertar conciencia en la en la comunidad y en la sociedad de preguntarnos, ¿no? sobre todo, tener eh, cuando tenemos alguna duda, eh, de convencer a las personas para que busquen su identidad. Por ahí va la cosa de esta linda campaña que está proponiendo Abuela y otras organizaciones, ¿no? Sí, a mí me parece que, que la idea es eh, también pensar la identidad en un sentido amplio, como decía la compañera hoy cuando explicaba la campaña, esto claro. de la diversidad, la heterogeneidad en la propuesta, Tiene que ver con algo que ya hace un tiempo viene llevando adelante abuelas, que es unir con luchas del presente, ¿no? Claro, la, claro. La, la lucha histórica sí, sí. de las abuelas. Y que tiene que ver en este caso con inscribir la lucha de las abuelas o unirla a la lucha del colectivo LGTQ+, de diversidad, a esto de pensar la identidad en sentido amplio, esos colores, esa diversidad en las flores. A mí me parece mm -hmm. que eso es lo rico también, ¿no?, okay. de poder eh, unir las luchas y de armar como una genealog genealogía de lucha y de resistencia, porque, viste, como dice la, la frase de Rodolfo Walsh, las clases dominantes nos quieren hacer creer que la lucha empieza siempre de una vez, cuando en realidad eh, los sectores eh, que venimos resistiendo frente a los poderes concentrados Bueno, debemos unirnos y hay una genealogía de lucha. Entonces a mí me parece que en ese sentido la campaña de Abuela Flores de Identidad es eh, sumamente rica y sumamente eh, amable eh, y no por eso, bueno, eh, poderosa, ¿no? Al claro. contrario. Es como eh, esto, ¿no? Luchar también desde el amor, desde, desde, desde ese amor también que... que que siempre uno y esa, ese interés y esa fortaleza que, que siempre le, eh, a uno lo, lo inspira, ¿no?, una, una madre, justamente, una madre de Plaza uh -huh. de Mayo, verla, ¿no?, con, con todo eso, con toda esa fuerza, con toda esa lucha, pero también con todo, con todo ese amor y todo ese cariño y, y toda esa presencia que tienen. Claro. Ponerle tenura claro. a la lucha también, ¿no?, un poco de eso, por ahí va la... A mí me encanta esa flor que han hecho que identifica la campaña, está maravilloso. es hermoso, sí, ¿sí? sí, muy bonita. Está muy linda. Es, eh, es el trabajo de un compañero de la filial de Córdoba. Ah, ah que Se llama El Cape, después si quieren lo googlean. Que él hace unas cosas maravillosas y la filial de Córdoba tiene eh, todo una, un registro estético político en la casa, en sus murales, porque es un genio. Por Ay, eso lindo. la tiene tan clara y por <risa> eso, bueno, aprovechar también que él eh, está dentro de... De, de los equipos que trabajan en abuelas y, y me parece sí como decís vos es algo también amplio porque sabemos que que estamos buscando a personas que probablemente estén deambulando por por, por el mundo y, y y bueno necesitamos que nos escuchen entonces en ese sentido me parece que las campañas de abuelas también tienen que ser amplias y en eso eh se inscribe esta esta propuesta eh. Bueno, que, que en este caso también tiene esa idea de pensar el derecho a la identidad en sentido amplio para poder incluir también otros grupos eh, que también eh, luchan y por la conquista de derechos, ¿no? como es el colectivo de diversidad, los colectivos LGTQ uh -huh. como fue también la campaña del 24 de marzo que se llamaba Plantamos Memoria, claro. que también tenía un guiño para poder sumarse y unir. Eh, la lucha, la, la potencia en relación a los derechos a vivir en un medio ambiente sano, a plantar un árbol, bueno, entonces en ese sentido se hacía también una unidad eh, y un vínculo con, con actores eh, y organizaciones socioambientales en esto de Plantamos Memoria. Y bueno, en esto florece identidad también. Eso me parece que está bueno, que, que, que la idea es que, que todos y todas participemos de esa de esta movida, de esta movida que, que hoy nos tiene en este Día Nacional por el Derecho a la Identidad. Así es. Así es. Sabrina, muchas gracias por la comunicación, muchas gracias también por tu relato, por todo lo que nos contaste y, y bueno, también obviamente por seguir este, promoviendo esta movida tan pero tan linda. Gracias, Sabrina, por tu tiempo. No, gracias a ustedes y bueno, la seguimos y cariños para Zaparaguada y bueno, aguada Lufo y para ustedes. Sí, bueno, Adiós. gracias, la Clamos, por supuesto. Gracias, muy amable. ¿eh? Adiós, chao. No, bueno, Sabrina Gulino Valenzuela, mm, ¿sí? colabora con abuelas de Plaza de Mayo, en este caso los contaba en Rosario, se suma a esta campaña Florece Identidad, ella es una nieta recuperada, busca a su hermano. Eh, apropiado también durante la última dictadura militar. Así es.